Yo soy la fuente es una declaración que reconoce tu conexión directa con la fuente universal, la energía divina y la conciencia cósmica. Esta afirmación puede tener un impacto profundo en tu vida y percepción del mundo. Al afirmar yo soy la fuente, estás. Reconociendo tu divinidad, estás reconociendo que eres una expresión de la fuente universal y que tienes acceso a su poder y sabiduría. Estás afirmándote como un creador capaz de manifestar tus deseos y realizar tus sueños. Estás conectándote con la energía universal y permitiendo que fluya a través de ti. Para integrar esta afirmación en tu vida, puedes. 1. Repetirla con frecuencia. Repite yo soy la fuente varias veces al día, especialmente cuando te sientas estresado o inseguro. 2. Visualiza la energía universal fluyendo a través de ti y conectándote con la fuente. 3. Actúa desde la confianza y la fe en ti mismo y en tu conexión con la fuente. Recuerda que esta afirmación es un proceso y requiere práctica y paciencia. Sin embargo, puede tener un impacto transformador en tu vida y percepción del mundo. ¿Qué te hace sentir al afirmar yo soy la fuente? ¿Cómo crees que esta afirmación puede cambiar tu vida?